Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos en el aire de hora libre como todas las semanas Aquí también con la visita y el trabajo de diferentes alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires Hoy nos visitan en el estudio Rodolfo Wolfs de la Escuela 1, Distrito Escolar 13 sí, Los chicos de la Escuela Número 3, Distrito Escolar 19 Carlos Génison, ¿no? Sí, claro Sí. Chicos, nombre y apellido, así ya comenzamos con las presentaciones Y me dicen de qué barrio son, o dónde queda la escuela Bueno, yo me llamo Camila Antunes, soy de la escuela de Men Carlos Genizo y de Rubajo Flores Bien, ¿año? Quinto año, ya el último, por suerte Muy bien, ¿quinto año, turno tarde? Sí, turno tarde ¿Han trabajado con qué profesor? Estuvimos con Arias y después con el otro profesor, plada Bien Bueno, ¿Juan Arias y el otro profesor se llama? Prada ¿Prada, Prada tiene nombre? nombre? Alejandro. ¿No? Alejandro Prada Alejandro Prada Bien, ya que hablaste, contame tu nombre y apellido eh, Yo me llamo Facundo Nahuel Rodríguez, tengo 18 años Vivo en el Bajo Flores obviamente, eh, el barrio Ilia, barrio Ilia 2 Y soy del mismo colegio que los chicos Hola, mi nombre es Johnny Álvarez y soy del mismo colegio que los chicos. Bien, ¿de qué barro sos De... Cerca del, del colegio, pero vivo en la Villa 1114 Bien, ahí, ahí nomás, bajo sí, flores Sí, bajo flores Bien, bienvenido también entonces, compañero Me llamo Andy Gabriel, vivo en Barrio Nueva Pompeya Estudio en M319 y estoy en quinto año también Bien, tenemos dos compañeras que están en la otra parte En la coordinación de piso y medio a, mirando Cómo está pasando esto aquí adentro Pero desde afuera, detrás del vidrio ¿Cómo se llaman las compañeras? norma viven en la Villa también ¿no? son de También la escuela de compañeras de sí. quinto Somos año. todos compañeros, eh, las chicas y eh, nos Hino, Carmen Hinojosa y Norma Huervas. Bien. ¿Ustedes son todo el curso o hay más compañeros que no participaron del taller? O que ah, no claro. Hay, hay compañeros que faltaron y otros por ahí no quisieron venir, ¿no? Pero nos animamos a venir. Yo, en mi parte, quería conocer. Ya la última vez no vinieron. Eh, bueno, fueron todos en un coche con el profe y yo quise conocer y animado por que viajaron con el profe. Con el sí. profe, estaba apretado, pero viajaba. Ah, ya. mira ahí, haciendo todo legal, todo legal, dense tranquilos. <risa> En la operación técnica está José Tópez Garazón, Álex El Tuco, en la coordinación de piso está Néstor Cortés. Quien les habla, mi nombre es Cristian Gauna. Nosotros queremos saludar a todos aquellos que forman parte de la red, sí de esta red eh, Escuela de Comunicación, como decimos nosotros, Red Escuela de Comunicación, Radio Rec. Sí, pero también queremos decirles que se pueden comunicar con nosotros, que se pueden acercar a, a diferentes eh, modos de comunicarnos en diferentes momentos, en diferentes situaciones. ¿Cómo lo pueden hacer, chicos? Cuéntame. Les recordamos que si quieren conectarse contactarse con nosotros Lo pueden hacer en el sitio web www.programarec.com.ar Si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones Que nos escuchan pueden enviar emails a nuestro correo electrónico Horalibre.programarec.com.ar Así también en Facebook nos pueden encontrar como Programas Rec Todos Juntos Y si desean repartir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras Está disponible en el sitio de Farco Fue Argentina de radios comunitarias www.farco.org.ar Les recordamos a todos que aquellos que quieran de alguna manera hacerse de estos programas son libres los pueden bajar. Ingresando a ese sitio sí, www.farco.org.ar lo que pueden hacer es hacerse un usuario el usuario es gratuito, ponés el nombre que vos querés le ponés también una clave y a partir de eso podés acceder a las producciones. Allí buscás producciones, dentro de producciones va a aparecer un listado de diferentes productos eh, programas que se realizan en, en diferentes latitudes del país busca hora libre te lo bajas y tenés desde el año 2008 creo que están hasta la fecha de hoy están todos subidos los programas semana a semana ustedes pueden bajarlos difundirlos nosotros agradecemos eso y si nos comunican que lo están haciendo van a aparecer seguramente en el listado de radios amigas a las que saludamos como vamos a saludar ahora a alguna de las radios una bueno, aprovechamos para saludar a nuestras radios repetidoras que nos emiten semana a semana a todas ellas le enviamos nuestro afectuoso saludo FM Educativa 92.3 Río Gallego, Santa Cruz FM La Nueva Moreno, Buenos Aires FM La Posta La Plata, Buenos Aires FM Raíces Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires Radio Comunidad Radio Cultura de Santa Fe Radio Cultura Santa Fe.wordpress.com Radio El Aguilar Comunidad El Aguilar, Bujuy Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul. Humahuaca, Jujuy. FM Mural. Chipoleti, Río Negro. Y a todos los que forman parte de la red Farco Fuera argentino de Redes Comunitarios y nos permiten llegar a los radioescuchas de todo el territorio nacional. Un gran abrazo, gracias por ser parte de la red. Chicos, cuéntenme ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema de hoy? de Deserción escolar. Bien, deserción escolar, que significa esto del problema que los chicos muchas veces comienzan la escuela, asisten, pero en algún momento abandonan, ¿sí? Claro. ¿Sí? Eh, ¿Por qué eligieron este tema? Porque, perdona, porque es un tema que hoy por hoy en el colegio es muy común, que digamos, llenen a tercer año y abandono, o si no, si no dejan es mucho repetir, repetir, repetir, y creo que es un tema que hay que hablar. Como la, aquella vez que vinimos que hablamos de violencia de género, que era muy actualizado, quisimos venir con este tema que también es algo muy importante. ¿Ustedes ven que es un problema que han vivido algunos compañeros, a quienes ya no ven en este quinto año? Sí, sí, sí, sí pasó. ¿Dejaron muchos? Sí, sí, bastante en todo el colegio. no solo de, de, Más que nada, en quinto año también este año dejó un compañero. Y más que nada bueno el el, quinto En quinto, el claro último. Y ya y no es triste porque ya le falta muy poco para recibir un título y todo Es cuestión de esforzarse y de realmente querer avanzar en su vida Pero lamentablemente dejó es triste en realidad Le pregunto, ¿cuáles son, para ustedes, no? Las situaciones que llevan a que alguien deje de estudiar O que deje de ir a la escuela secundaria y Más que nada lo social Lo social influye mucho hoy en la afluencia a los jóvenes Más que nada, como decía un dicho, ¿no? Una manzana podría en un cajón, por otras manzanas también. Y más que nada, sí, sí se deja influir por lo que... Nosotros vimos en un barrio, lamentablemente, que hay muchas cosas peligrosas. Y donde es común todas las cosas. Agarrar a de tiros, eh, la droga. Y más que nada, por moda tienen lo que es la calle, ¿no? Y muchos se dejan influir por eso y dicen, bueno, yo no voy a colegio, total... Paro por ahí, me voy a robar y tengo plata y yo sí, no laburo, decir, como lo demás Y es un tema más que nada individual, como decía el profe, no es algo que uno elige también uh -huh. Porque yo por ejemplo, yo vivo en el barrio, pero yo no hago esas cosas Sino que ya este año, gracias a Dios, puedo terminar el colegio tranquilamente ¿Hay alguna otra causa aparte de ese contexto que parece ser bastante hostil? Eh, ¿Alguna otra situación en la cual los chicos a veces se ven obligados a dejar o no pueden o no tienen ganas de seguir estudiando? También puede ser por las alumnas madres que tienen hijos y Bueno, no es fácil estudiar y ser mamá También, o pueden, digamos, también dejan por el tema económico, ¿no? De tener plata, o, o también no no es que sean que sino también cuidar hermanos, claro. todo eso Bueno, eso también es muy común, digamos, que a veces cuando los padres tienen que trabajar y hermanos chicos Termina siendo como el fusil Bueno, cuidado, quedate vos, pero tengo que ir a la escuela Bueno, esta vez faltar bueno, esta vez Si seguís claro. faltando en un momento Quedás como afuera de los avances Que van teniendo tus compañeros que van a diario ¿no? Y hay algo también Pregunto ¿no? eh, de El estudio, ¿es fácil estudiar? Si tenés un empujón Y si tenés ganas, sí Si no tenés ganas, es como Hay todo difícil claro. es Depende de cada uno también como lo ve ¿Y la escuela de ustedes cómo se vive eso? ¿La exigencia de los docentes? Y es una meta muy difícil Porque hay chicos que quieren aprender Y chicos que no Y... ¿Cómo te puedo decir? Chicos que se quedan en el aula Y chicos que no, digamos, se salen no, no le gusta el estudio Por más que le expliques mil, mil forma Pero no entienden Tratás de darle todo el apoyo necesario Para que puedan entenderlo Pero como dice Facundo Es... Hay chicos que eligen no estudiar claro. Dicen que no es para ellos Pero yo creo que es eso No le ponen un poco de ganas El problema de la deserción es ese, ¿no? Saber sí. que hay algo ahí de sacrificio Cuando yo recuerdo La, la primera vez que escuché la palabra deserción eh, la, Yo lo escuchaba aplicada A la cuestión militar Esto cuando tenías un desertor en la época de la Colimba Un desertor era el tipo que no iba a la Colimba digamos No, no. no, no hacía <risas> servicio militar eh pues eras de los desertor, cuando te escapabas, digamos. Ahí está esta cosa así como de bueno, hay que hacer algo que te lleva un sacrificio, que te lleva a hacer algo que no siempre es del todo agradable, pero que a la larga parece ser bueno para la sociedad, para vos, para tu futuro, pero que en el momento es un esfuerzo, un sacrificio. Y desertar significa un poco escaparse. ¿Sí? Vamos a ver, ustedes estuvieron haciendo una presentación, la grabaron, está producida, está allí ¿Sí? ¿Vamos a escucharlo les parece, y después la comentamos? Bueno. Dicho son los estudiantes y alumnos de la Escuela de Enseñanza Media número 3, Distrito Escolar 19, hablan de deserción. Hoy en hora Libre. No que duela, que Según datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Evaluativa, la cifra de inscripto en la enseñanza media de nuestro país sumaba 3.600.000 alumnos en el 2010. Última información brindada por el organismo oficial. Durante ese año lectivo, desertaron 420.000 adolescentes a pesar de que la escuela secundaria es obligatoria desde la sanción de la Ley Nacional de Educación, a fines del 2006. Aproximadamente el 50% de los alumnos que comienzan la escuela en el primer grado no terminan los últimos años de la secundaria. Estos niveles de deserción escolar significa que en las próximas décadas la mitad de la población económicamente activa del país no tendrá estudios secundarios. Es decir, que en un mundo globalizado donde las habilidades para generar una economía competitiva son más exigentes, la mitad de nuestro país no tendrá secundaria. Otra razón importante es la falta de interés que despierta la escuela secundaria. Los estudiantes manifiestan que la escuela no está relacionada con sus vidas diarias ni con sus empleos. Los estudiantes están conectados a internet, a las redes sociales y reciben información de forma constante de su teléfono inteligente. Las causas de la decepción son muchas. Solo políticas sistémicas y el involucramiento de toda la sociedad harán posible enfrentar, enfrentarlas con efectividad. En primer lugar, por razones económicas, muchos jóvenes dejan la escuela. La carencia de recursos incide en la concurrencia regular de los hijos a la escuela... ...ya sea por falta de apoyo o por la necesidad de que aporten ingresos al núcleo familiar. A estas causas de deserción escolar se suman otras de tipo familiar. Muchas madres solteras o madres adolescentes se ven obligadas a abandonar los estudios. En un país con más de 7 millones de personas que no han terminado la escuela secundaria... ...y con una deserción anual de más de la mitad de los estudiantes... La sociedad entera, padres, alumnos, empresarios, líderes religiosos y políticos deberán estar clamando para resolver el problema. Es necesario tomar conciencia de ello. Hora libre, la comunicación hace escuela. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Continuamos con más Hora Libre, estamos en el aire. Ahora hablando de deserción escolar, hablando un poco acerca de esta problemática que los chicos también reconocen como algo muy actual, ¿no? Eh, les pregunto, ahí escuchamos un montón de datos, pero ¿por qué les parece que es importante o cuál sería el problema que tiene alguien que decide no ir más a la escuela? Y... En mi opinión sería como dicen dicho Todo empieza por casa También influye mucho la influencia de los padres A quien lo incentivan también no uh -huh. Yo por ejemplo digo si un padre Es un vago Ese ejemplo le da al hijo uh -huh. Entonces ellos soy vago Si un padre roba entonces el hijo también va a salir así Y la influencia depende del ámbito O sea de lo social en donde vive también No es lo que se dice sino lo que hacen los demás lo hacen los demás claro Y más cuando uno es, chico, es te influye todo si te influyen los dibujitos y esas cosas, imagínate con cuánta más razón lo social en donde uno vive, ¿no? La influencia de los padres tiene mucho que ver. Para mí es eso. Yo conozco a familias que realmente los padres son personas que trabajan y todo, y ese ejemplo le dejan a los hijos. Y también, más que nada, lo, las amistades. Bueno, ahí hay algo. Una cosa es por qué alguien deja, pero después de que deja... ¿Qué, ¿Qué cambia, digamos, qué, o qué ventaja tiene para ustedes, según su perspectiva, seguir estudiando? Vamos a dar vuelta la pregunta. ¿Para qué van ustedes a la escuela? Para que después, el día de mañana yo tengo un título abajo del brazo y tenga mi derecho, ¿no?, representar también a poderte a poder bajar en blanco, todo eso. Porque si uno no tenés nada, es como todo, que las puertas se te cierran. A uh -huh. cambio, vos tenés un título, tenés muchas puertas que se te abren. Y hay muchos niveles pasa eso, ¿eh? Eh, les voy a preguntar a todos, así que vayan preparándose para hablar digamos, Pero la idea, la idea es que todos me cuenten también ¿Qué piensan? ¿Por qué van a la escuela? ¿Por qué les parece que es importante seguir estudiando? Eh, es bueno ir a la escuela porque te enseña la educación El respeto a las personas mayores Y tener una carrera y ser alguien en la vida No ser unos, unos vagos como están en la casa ¿Te gustaría tener una carrera después del secundario o te alcanzas ya con el secundario? No, sí me gustaría tener una carrera terminada. ¿Y cuál te gustaría? Ser enfermería o despachante de aduana. Mirá, dos cosas bien distintas. Sí, sí. <ríe> Todavía hay que decir sí, sí. Sí, el, el ámbito de la salud de la comercialización. Sí, sí. ¿Despachante de aduana por qué? Eh... No sé, me gusta cosa de administrar, ver cosas nuevas, Eso. Bien. ¿Y enfermería por qué lo ves como una opción? Eh y me gusta a las personas mayores cuidar y ver sus necesidades ah mira ayudar también sí, ayudar. Ahí, estar presente ahí y ustedes qué piensan hacer después de la escuela eh, yo pienso estudiar licenciatura en hotelería y turismo y si no por otra parte asistente social porque elegí las carreras porque más que todo por, por la necesidad la necesidad de los barrios digamos eh en, como él dice eh, Yo soy de un barrio muy diferente Y tengo otra mirada hacia el lugar de la villa Que es muy marginada por Ser un lugar donde vive gente de todos países Entonces sí. ves las necesidades No solamente de uno Sino ves las necesidades de, de mucha gente Entonces Es una mirada Y obviamente que me gustaría tener más allá un título Para poder ayudar a gente No solamente donde soy yo Sino que del mismo barrio, de otros barrios no solamente para la gente que viene Sino para la gente que sigue Ahí empieza a aparecer algo ¿no? Que es esta idea de que la escuela eh, Te permite proyectar a futuro Incluso otros estudios Otra forma de trabajo, otra inserción en la vida ¿Sí? ¿Ustedes chicos piensan seguir estudiando? Yo de mi parte quiero hacer Kinesiología Mirá. Me gusta también la parte de ayudar Igual me gustaría más con los nenes No con gente grande me gustaría más con nenes porque yo soy muy social con los nenes Y es algo que me gusta, me llama mucho la atención Trabajar con chicos que están en recuperación Después sí. de quebrarse Igual de... más que bueno. nada me gustaría trabajar en el Garrahan ah, Entonces, okay. En el Garrahan es un hospital muy espe especializado sí. Bueno, en ese lugar Mira. Y kinesiología Kinesiología Dura la carrera ¿eh? Sí, dura eh, Fuerte, sí, sí, sí, sí. ¿Vos? Y bueno, a mí en parte Yo de cuando entré en primer año yo dije Bueno, yo quiero ser odontólogo Después de un tiempo pude profundizar en eso y dije, no, acá no, porque había visto un documental de una persona que se le cayeron los dientes, tenía todo roto, y dije, yo eso no lo aguanto, mucha sangre, <risa> yo no puedo. Después, en sí me puse a pensar y dije, bueno, voy a buscar. Y se me, se me vino lo de licenciatura en música, ¿por qué? Yo de chiquito siempre me gustó la música, todo lo que tenga que ver con instrumentos, todo lo que es música en sí, además tuve de los... 8 años, hasta los 14 estuve en una orquesta en el barrio Bajo Flores y siempre me gustó, toqué 7 años chelo y siempre me gustó lo que es la música ¿Seguís tocando ahora? Toco guitarra ahora, toco guitarra y como digo como soy cristiano también toco la iglesia porque la guitarra también y me encanta, es lo más lindo lo que es la música para mí Y puedo eh. disfrutar de eso también No solo hacer algo que Que si no eh, Gano plata Más allá eso también Uno está haciendo algo que le gusta Lo relaja uh -huh. Y va con uno también Con la personalidad uno ¿Y bolonchelo no tocaste más? No, nunca más Pero por ahí si sí Te veo me mi Lo veo y lo pruebo Y vuelvo a tocarlo ¿Sí? ¿Te acordás todavía? Claro, sí esa, Es como le digo Tengo esa facilidad De tocar instrumentos rápidos Y Mirá. poder de la mano rapidísimo ¿No tuviste en orquestas sin mastiles? Claro De Bajo Flores mira es una formación muy particular esa también Porque abre como la posibilidad Algo que antes era impensable E impensado ¿sí? Era muy difícil que alguien piense Hay gente que sabe tocar Instrumentos de orquesta ¿sí? Con las maderas y los vientos Y claro. demás En cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires Y la otra era que También era impensado que muchos Empiecen a plantearse como la posibilidad de ser artistas ¿sí? Y poder vivir Del arte y poder de alguna manera hacer o la carrera docente o de director de... yo me acuerdo la otra vez hablaba con un grupo de chicos y había un parque que querían ser director de coro, director de orquestas empezaron como a perfilar algunas carreras que antes no eran posibles todas carreras que solamente son posibles si uno hace el secundario termina el trayecto y lo aprueba cosa que parece no ser tan sencillo, ¿no? se cruzan como muchas cosas en el medio eh, ¿ustedes alguna vez pensaron en dejar ¿Les pasó de entrar en crisis de decir más, hasta acá llego? Y en mi caso yo cuando estaba en tercer año, está hace sí, hace dos años atrás, como está de nuevo, estaba, yo en ese momento andaba, no sé cómo explicar andaba muy vago en ese momento. Uh -huh. Y andaba de novio y quise dejar, tirar toda la toalla, pero gracias a Dios estoy acá. Y, y, y la idea de... ¿Qué era lo que pensabas en aquel momento? Hagamos ese ejercicio, más allá si está bien o está mal que oh, no pasa que yo como andaba de novio Andaba muy... Salía todo el tiempo de clases Mi compañero acá me conocen y saben cómo yo era antes Andaba muy bobo Andaba muy bobo, <risa> andaba muy bobo. <risa> Y andaba muy bobo, claro, como le decían la del Pau, no Tenía 16 años Y como andaba de novio dije, bueno, me quiero ir a mi casa Viajar al colegio eh, Cuando cumpla 18, sea yo Y no, es como le digo, hoy día soy cristiano y realmente me ayudó mucho también a cambiar todas esas cosas, a mejorar en el colegio y un montón de cosas más también ¿seguís del odio? no, por ahora no por ahora no quiero nada con nadie Mira. Solo no, pero y... podría ser bueno Podría ser claro, un buen claro, noviazgo no. No, sí, sí. Un noviazgo que no te saque de clase que no claro, de no, no, casa, no, sí. Digamos, qué sé yo, ¿no? Claro. Digo... Sí. No, no, sí, sí Además, a... Era un noviazgo mate... muy arriesgado Digo, qué sé yo, que podrías tener un noviazgo Y que le se mate porque claro. se estudia No, pero no. esa es una decisión que derecho. tomé digo, por, él, ¿eh? por ahora quiero estar solo Y como yo así como Cristiano Conocer un día una persona como yo Y casarme Ajá. Casarme en Dios Y esperar a hacer el casamiento ¿Ustedes chicos alguna vez dudaron en seguir estudiando, en seguir adelante? Yo sí, yo siempre sigo sí, adelante, nunca dejé eso, también por la parte de, como en un momento Facu dijo, la parte de la familia, ¿no? Yo siempre tuve ese apretón de mamá y papá, que no dejé el colegio, porque si no era como, me cagaban a palo directamente. Claro. <risa> Así que no, la nunca se me... La lección siempre... decir, no querés que te rompa los huesos, claro, convienes seguir para escuela. adelante, no. Entonces nunca me desvíe, por suerte. ¿Te, ¿Te pasó de algún momento de que te cueste o repetir o...? No, no, nunca, nunca, nunca repetí, nunca. La primera vez que iba a repetir fue en primero, pero me dieron una paliza que hasta el día de hoy creo que me la sigo acordando y ahí nunca más. Un método psicológico que tenés. <risa> Vieron lo de la contención y eso. Me Esa, Bien, bajo amenaza, digamos. Claro. ¿Vos? No, a mí nunca se me ocurrió dejar la escuela... Pero yo siempre seguí adelante solo, sin apoyo de mi familia, pero estoy acá ya el último año. ¿Con el apoyo o sin el apoyo de la familia? Sin el apoyo de la familia. Sin el apoyo. Sí, sí. O sea, yo me trabajo, me como los útiles, los paganon todo lo que me falta, cheo los pago ¿Por qué ellos no quieren que vos estudies o no les importa? No, no les importa, o sea, nos dicen no no va a llegar, le dejo aquí nomás está yes. Bien. Sí. ¿Y, y cómo y por qué para vos es importante a pesar de que ellos te dicen que no? Porque le voy a demostrar que sí puedo Y ser alguien más en la vida Mira, ninguno de tus adultos Digamos que te nada, rodea Han estudiado mamá, ni papá, ni tío, nadie. Ninguno ha estudiado antes no. ¿Tenés hermanos? Sí, tengo hermanos Y también por ello también hago Darles ejemplo, terminar la escuela Mira, ¿y de dónde sacaste esa idea? Esa idea de que tenía algún valor El esfuerzo escolar ¿Tenés idea? No, no tengo idea ¿Sabés que lo crees? No sabés no, no, no hubo alguien específico que tú lo haya dicho. No. Uno si quiere estudiar estudia. Como le decía, no, o sea, vos puedes tener buenos padres también, porque hay casos. Podés tener buenos padres, todos buenos ejemplos también, pero la decisión está en uno. Por ahí se deja influir o por ahí no se deja influir y si se comprobar, a ver, y se va y toma su camino. Como decía, no, y Johnny, por ejemplo, yo sabía lo que me había contado una vez to así, pero lo escucho y la verdad a mí me llega. Porque eso está bueno, no solo le da ejemplo a su familia, se le digo acá, también me da el ejemplo a mí también. Uno tiene que tomar siempre decisiones de uno mismo para uno mismo. Porque uno mismo es el dueño de su vida. Aparte tiene consecuencias para los que te rodean, ¿eh? muchas. Claro. Cuando uno toma buenas decisiones, o malas, tiene consecuencias para la gente que lo rodea uno. Así como funciona como ejemplo, también a veces funciona como un motor. Digo, yo me acuerdo cuando llegué a la universidad, ...hubo un momento en el que me planteo fue a mis viejos... ...porque no en el secundario... ...y para ellos fue todo un desafío... ...hacer el de el secundario de adultos... ...trabajando... ...digamos, es toda una situación... ...y también es cierto que hoy es como más posible... ...hoy hay escuelas turno noche, expertinas... a distancia, semipresenciales ...es como una un abanico de opciones... ...a principios de los 90 era bueno... ...había que animarse a ir a la escuela... ...turno tarde o turno noche... Pedir permisos en los trabajos. Hoy la verdad es que uno tiene como muchas opciones. De hecho, si a uno le va mal el turno mañana, puede pasar el turno tarde. Si deja, también tiene la posibilidad de hacer un censo, una escuela de reingreso. Hay como muchas opciones. Claro, muchos privilegios. También lo que ahí hay una cuestión es que de todos modos depende de la decisión de cada uno. Claro. ¿Sí? Bueno, me contaste. ¿Alguna vez pasaste por una crisis con la escolaridad? O eh, siempre quisiste. Sí. Sí. Pero era tema familiar eh, Yo siempre desde niño tuve marcado Que el estudio era, para mí Siempre fue marcado porque eh, de chico nunca me crié con mi papá Así que para mí fue siempre Un fundamento seguir adelante ¿no? Era como Para mí un apoyo Entonces era un fundamento muy grande para mí Seguir adelante, seguir adelante No tenía el apoyo de mi papá, solamente de mi mamá eh, En las tareas no, no, no había nadie Que me ayude, solamente yo Y con crecí con, digamos, como un resentimiento de que tenía que valerme por mismo, ¿no? Y, nada, sigo adelante. Siempre pensé que el estudio es lo mejor que hay. ¿Actualmente, aparte de estudiar, haces otra actividad? Sí, hago... soy promotor de la comunicación audiovisual y... ¿Te pagan o eres voluntario? Me pagan, me pagan. O sea, que es un, te des un trabajo. Claro, es como un trabajo. Y... Para mí está muy bueno porque no solamente doy un reflejo en la escuela sino que también en mi casa De que yo puedo lograrme todo lo, lo que yo quiera, digamos, un objetivo, mm -hmm. por lograrlo Y la verdad que la gente que me rodea me siempre me, me trata de sí, me ayuda, siempre está ahí Y yo también lo aconsejo de que las cosas buenas tardan en llegar pero están, siempre están, siempre Y nada, para mí es eso, llegué para adelante Bueno, claramente si uno no termina el secundario hay cosas que hacia adelante no se pueden hacer. No. Eh, hay una ley, que la Ley Federal de Educación, que dice que bueno después de determinada cantidad de años vos puedes ingresar de todos modos a la universidad si comprobás que estás en el nivel de otros que hayan cursado. o con 25 años y un día puedes ingresar a la universidad pública previo dar un examen y demostrar que sabés lo que sabría cualquier alumno que cursó quinto año. Estudios que las líneas generales, alguien que no tiene un segundo pico, no estudió, no lo prueba ese examen. ¿Se entiende? Sí. Entonces claro, necesitas la habilitación de la acreditación realidad, el papel también, que, también, te también, que te permite ingresar. Pa también pasa que hay gente que no quiere estudiar porque uh -huh. piensa que está en su país. Uh -huh. Y a veces es como yo también le trataba de decir a través. ¿Qué pasa con el, la crisis del 2001? Y yo le decía, mira Hay mucha gente que son de otros países Otra gente se vuelve Pero vos, que sos nacido acá ¿Qué haces? No tenés trabajo Tenés que salir a buscar a otros lugares Entonces, si no tenés un estudio No tenés una meta Una carrera que, que te fundamente ¿Qué vas a hacer? ¿Quién sos en otro país? No sos nadie sino Tenés muchas menos, claro. muchas menos oportunidades Claro Entonces, una una persona que estudia Tiene más derecho que vos Porque vos sos una persona que no haces nada Por más que sepas Claro. ¿Entendés? De hecho, son como diferentes problemas, ¿no? A veces puede ser que uno entre en crisis porque tiene problemas familiares A veces porque hay modelos que eh, nos tiran más para atrás que para adelante Otras veces porque uno entra en noviazgo y empieza a correr así los los valores O los amigos, o la junta Que te ponen en riesgo esos valores o esos principios que no tenía Claro lo que vos contabas en algún momento también que tiene que ver con esto de que a veces hay gente que tiene que cuidar a sus hermanos, que el contexto es complejo. ¿Qué sé yo? Una familia que tiene 6, 7 chicos y bueno, a veces es cierto, los padres tienen que salir a laburar y con alguien tienen que dejar a esos chicos y no se valora también la necesidad y el derecho que tenemos todos los ciudadanos de estudiar, quizás porque alguien tiene 15, 16 años. Las escuelas hacen cosas para poder dar respuesta a esto. Hay diferentes proyectos, hay diferentes personajes. Ustedes hicieron una entrevista a una persona. Sí, fue a Gabriel Facetto, que es el psicólogo de nuestro colegio y nos dio unas respuestas variadas, respuestas que digamos, que si vos querés dejarte alguien en una puerta, te doy que no te puerta y bueno, eso lo, hicimos como un interrogatorio, digamos, con él. Y le dieron varias preguntas, varias respuestas, Porque tiene que ver también con esto, ¿no? ¿Qué hace la escuela frente a este problema y que, de qué manera intenta de algún modo no solo dar respuesta sino encauzar esos problemas dentro de una vida institucional y de alguna manera acompañar para que la persona nos deje vamos a ver que nos contestó el nombre era Gabriel Falleto bueno, de nuestro trabajo en el departamento que no soy el único que trabaja yo trabajo con la psicopedagoga y con la asesora pedagógica a nosotros nos llegan la derivación a través de la dirección Cuando un chico falta reiteradamente En general eh, se suele citar a la familia Cuando hay muchas inasistencias Entonces eh, nosotros tenemos que saber por qué deja Entonces siempre cada caso es, es, es particular Cada familia sucede de manera distinta Entonces nosotros tratamos de, de, de averiguar cuáles son las razones Y tratar, tratar de ofrecer una solución Y según la opinión que nosotros damos Este, en la escuela toman en consideración y justamente los reincorporan Hablan con la familia, hablan los directivos, hablamos nosotros Si es necesario y el chico quiere puede hablar con alguno de nosotros Puede elegir hablar con la psicóloga, con perdón, con la psicopedagoga O con alguno de nosotros los psicólogos O algunos también conversan con la misma asesora pedagógica Y las razones son variantes ¿no? de, de, de por qué dejan Este, en general cada familia tiene sus propios inconvenientes, muchos son económicos, muchos son este, problemas familiares, de eh, algún conflicto dentro de la familia, o por ahí eh, hay personas que eh, digamos eh, son muchos integrantes en la familia, entonces no todos pueden eh, darle la misma dedicación a los chicos más chicos, o algunos chicos también eh, tienen que cuidar a sus hermanos, entonces faltan, hay muchas razones. Entonces nosotros averiguamos cuál es la razón y tratamos de ofrecer... ¿Qué medidas de circunstancia toman ustedes en la función de un chico que deja el colegio? Bueno, eh, hay un procedimiento que, que, que justamente los preceptores que son los que toman la asistencia eh, y ya ven que es, pasaron de, la falta, de las faltas, entonces eh, el, el procedimiento es comunicarse con la familia, este, convocar a, la, a los padres, eh, conversar con ellos... Eh, a veces es suficiente con que converse la, la dirección, con el jefe de preceptores, pero como a veces hay, hay más este, dificultades que son complejas, a veces hay problemas emocionales de la familia o del mismo chico, eh, entonces eh, o situaciones, falta de trabajo, problemas eh, que pueden ocurrir en la familia, entonces ahí es donde eh, nos suelen convocar a nosotros y nosotros tratamos de, de charlar y, y buscar recursos para que puedan salir adelante. ¿Qué consejos le darías a los chicos para que cambien no ese pensamiento o también a la familia? Porque también, como dijiste, que a veces es culpa de la familia que los chicos no vengan al colegio. ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, lo, lo que vos preguntás es importante porque a veces eh, los mismos chicos eh, son los que por ahí no quieren venir a la escuela porque por ahí algunos ya son tienen 16, 17 años y por ahí encuentran alguna actividad para hacer, laboral, alguna changa. ...y la idea es que hasta los 18 la escuela es obligatoria desde no hace desde hace 10 15 años eh, la escuela es obligatoria la secundaria es obligatoria antes era la primaria nada más desde 2002 en la ciudad es es obligatoria para todos y justamente es para que los chicos eh, hasta los 18 años siempre estén en la escuela por eso la, la secundaria es obligatoria y es normal que un chico por ahí quiera hacer su vida eh, o por ahí este tienen familia de muy jóvenes y eh, Y entonces, eh, bueno, se, se independizan en cierta manera. Eh, y bueno, nosotros siempre tratamos de, de buscar colaboración. Hay programas en la escuela que son como programas de alumnas madres eh, y, y alumnos padres para apoyarlos y que sigan. Lo, lo común es que a veces el chico diga, uy, a mí no me gusta estudiar y, y, y quiero dejar. O porque por, por ahí en la familia no, no les están encima, entonces dicen, bueno, ya está me pongo a trabajar y nosotros tra eh, tratamos de, de estimularlos de trabajar con los docentes, no somos los únicos que trabajan con los chicos nosotros nuestro equipo que es el DOE Departamento de Orientación Educativa trabaja en equipo y trabaja con los docentes ¿no? y tratamos de que con los tutores, con los preceptores que son los que están todo el tiempo con e con, con ustedes justamente, este alentarlos para que no dejen la escuela eh, y si hay alguna razón o si alguno flaquea o dice uy no, yo me quiero ir a vivir con mi novia eh, o yo me quiero eh, no sé ya conseguí un trabajo y, y no quiero venir bueno, nosotros tratamos de que eh, orientarlo para que busquen la manera de seguir en la escuela e incluso hay muchos chicos que tienen que faltar por su situación personal que como cada situación es distinta no podemos generalizar pero hay chicos que quizás no pueden venir a la escuela todo lo que tienen que venir entonces a veces armamos algunos trayectos especiales se llaman en donde les permitimos que rindan algunas materias eh, y que y digamos que no que no tengan que venir todos los días sí pero estos son casos excepcionales como el caso de los alumnos más las alumnas madres y los alumnos padres entonces ahí tratamos de que eh, de acompañarlo o sea porque entre que no venga a la escuela y que venga pero que falte pero que cuando viene se pone al tanto con los profesores con los tutores y demás nosotros tratamos de, de, de hacer eso entonces tratamos de flexibilizar el la, la estructura que se le llama, la estructura escolar tradicional que tiene que venir todos los días, que tiene que dar toda la materia. Cuando son situaciones por ahí personales difíciles de los chicos, tratamos de hacer un acuerdo. Y si ese chico lo puede cumplir, este y, y justamente con, con la, el seguimiento de los docentes y de los tutores y de nosotros del departamento, muchas veces logramos que, que ese chico no abandone la escuela, ¿no? O, bueno, o que se supere la situación que está atravesando y por ahí sale de esa situación, que a veces puede ser problemas de salud, puede ser problemas, ustedes saben que hay problemas de, de adicciones, eh, o eh, chicos que quizás por la, las dificultades que hay en el barrio, es muy fácil que un chico de 15 o 16 años este eh, se quede con el grupo de la esquina, ¿no? y entonces quizás empieza a consumir y demás, entonces nosotros cuando vemos esas situaciones tratamos de ayudar a la familia para que, este ese chico vaya a hacer un tratamiento que venga a la escuela, que por ahí si no puede cumplir todos los días, que cumpla lo que puede pero ir ayudando a que salga de, de esas situaciones ¿sí? les doy un ejemplo de cosas que pueden pasar que ustedes saben que, que muchas veces pasa eh, eso depende mucho de, de si la familia acompaña de si el chico realmente quiere y, y eso es un poco el trabajo que vamos haciendo con los docentes porque muchas veces los docentes son los que logran que, que el chico este, salga de la esquina y venga a la escuela Entonces, esa es un poco la, la, la función que nosotros tratamos de cumplir. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Escuchábamos ahí a un psicólogo ¿no? que trabaja en una de las escuelas y nos explicaba también de qué manera se organizan diferentes proyectos para poder dar respuesta a las necesidades ...que tienen los estudiantes... ...y esa, ese sueño... ¿no? ...de intentar de alguna manera... ...contenerlos, retraer... ...retraer su presencia, digamos... ...pero para que también ellos puedan proyectar su vida... ...ahí hablaba de alumnas madres... ...hablaba de terminalidad, hablaba también de... Uh, otro, ...otro proceso... ...que es el de acompañamiento de los alumnos padres... ...que muchas veces no se los nombra... ...pero por lo general cuando hay una alumna... ...que es mamá... ...también hay alguien que es papá... ...y si es alumno también le cambia la vida... ¿Sí? ¿Cómo ven ustedes este trabajo de los psicólogos, de los asesores pedagógicos? ¿Cómo, ¿Cómo lo experimentan ustedes, digamos? Y más que nada es algo solidario, ¿no? Porque la persona, el psicólogo, por ejemplo, está dando su tiempo. Realmente muestra el interés de ellos y como un amor también hacia los demás. Eso es algo muy muy bueno, uh -huh. que muestra de la persona. Y si una vez me tocó que me llamaron. Me llamaron porque querían qué pensaba un alumno de como a ver qué eh, cómo te puedo decir eh, qué es lo que pensaba uno, un alumno un, que sobre colegio sobre las cosas de cómo se están comportando una vez hay un chico que en primer año se portaba mal este año pasó esto y me llamaron los psicólogos entraron al aula no sé si, no sé si se acuerdan chicos entraron al aula y preguntaron qué, si alguno se ofrecía para ir a hablar del tema ese y me preguntaron a ver, qué medidas se podían tomar y todas esas cosas yo no sabía qué contestar más o menos Pero Lo que sí llama la atención es que Por lo menos se preocupan y eso está muy bueno Bueno, seguramente si Te llamaron ahí era como para armar una especie de consejo consultivo Claro le los El punto alumnos. de vista claro. No solo punto de vista de un adulto, de un mayor, de un profesor Porque En el sentido de alguien que lo está experimentando Siendo alumno claro. no, no es menor, ¿eh? es muy difícil Muchas veces desde el lugar del adulto Saber qué Viven los, los estudiantes, cómo la viven, digamos Porque muchas veces uno tiene una presencia Pero uno ve lo que pasa cuando el profesor está en el aula Uno ve lo que pasa todo el tiempo ah. ¿Sí? eh, ¿Algún compañero o algo que alguna vez fue asistido O por el proyecto de alumnas madres, por el psicólogo O por alguno de los otros operadores que hay en la escuela? Eh, nosotros tenemos una compañera que es una madre Y a ella, digamos, nuestro colegio lo que tiene Que al lado tiene un jardín ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eso también ayuda mucho Porque ella va, lleva al nene Y directamente va a clases Después también cuando tiene que salir Sale media hora antes de, la, de una clase, de la última Y se va a retirar el nene tranquilo Eso también es lo que tiene este colegio no Que te ayuda de todos modos Porque no es que te suelta la mano Como lo dijo el psicólogo Que no das muchas puertas, porque esto es una puerta más claro. Y entonces eso también abarca En ese, en ese sentido que eh, Aparte a mí me quedo como con dos ideas ¿no? una es esta de todo ser humano necesita en algún momento sentirse valorado querido escuchado y por eso eh, que alguien te hable con cariño o con amor como decías vos es muy importante porque de alguna manera te estructura y te genera la posibilidad de que vos también te valores porque otro ah. te valora vos pero la otra cuestión es que te resuelvan algunas cosas operativas vos podés sentirse muy querido muy valorado pero si tenés un pibe y no tenés donde dejarlo tenés un problema Claro, que tenés sí. que resolverlo como el tema a veces de la comida ¿ustedes tienen meanda o comida o cena? comemos bien en el no tenemos quejamos. comedor en la entrada y después claro. a la tarde tenemos la merienda sí. o comemos ravioles con, con tuco y queso y... no lo bueno es eso es como igual el, perdón, no. igual el jardín que está al lado también tiene los, mino, los mismos beneficios que nosotros para los nenes ah, eh, eh, los mismos ¿ustedes cenan en la escuela o, o toman merienda o almuerzan? Sí, sí, sí, sí, sí, las dos cosas Almorzamos y la Marina también. Sí, lindo yo, mira, me están hablando estas cosas, y yo me acuerdo de la primera también que, que entrábamos, almorzamos todos y después nada, la Marina está bueno todo eso porque es que a pesar de que Argentina dice no, que es un país así es muy país muy generoso, muy solidario también. En Todo esto. Y, y es siempre importante también porque ahí estamos en un barrio donde hay necesidad también, pero no nos falta, pero tampoco nos sobra. Claro. Bueno, ahí la escuela, digo, también está trabajando esta idea de que los alumnos que quieran, a pesar de terminar las cursadas y que les quedan ahí materias pendientes, puedan terminarlo, ¿no? ¿Cómo se llama ese proyecto? El eh, proyecto de... referente del proyecto Terminalidad. Bien, vamos a escuchar entonces ahora uno de los referentes. Ustedes hicieron una entrevista. A Marcela, Luc Marcela Lucaroni. Bien, Marcela Lucaroni entonces nos contesta sobre terminalidad. cuántas proyecto surge en la escuela en el año 2005, eh, cuando nos dimos cuenta que nuestros alumnos eh, culminaban sus estudios, pero eh, seguían adeudando sus asignaturas. Entonces este decidimos crear este proyecto para ayudarlos a que puedan eh, dar las materias y recibirse. O sea que el objetivo del proyecto es... Convocar a los alumnos para que rindan las asignaturas y obtengan sus títulos, ya sea para estudios superiores o bien para conseguir un empleo. bueno el... Eh, bueno, nosotros tenemos profesor por cargo y muchas veces los profesores son los que ponen el material, se lo prestan al alumno para sacar fotocopias, el alumno después lo devuelve, obviamente, y a veces material de biblioteca, a veces material que se saca de internet, según lo que el alumno acuerda con el profesor. Y muchas veces material que el alumno trae de cuando hizo la cursada de la asignatura. Pero tengamos en cuenta que hay chicos que que egresaron en el año 2000 y muchos de ellos no conservan la carpeta o el material de estudio. Entonces este vienen a la escuela para que justamente les brindemos el material y los guiemos cómo estudiar para poder aprobar la asignatura. En el año 2005 vimos que nuestros primeros egresados, que eran del 2000 al 2005, se recibían, terminaban la cursada, pero no obtenían el título porque debían asignaturas. Entonces nos planteamos la necesidad de crear un proyecto para que los chicos concurran a la escuela y puedan dar estas asignaturas. Además, con el transcurso de los años, muchos chicos cuando terminan les da como temor volver a la escuela. Uy, no me voy a acordar, los profesores no se van a acordar de mí, me va a costar estudiar, no quiero ir a la mesa de de examen. Entonces, este proyecto lo que hace es volver a familiarizarlos con la escuela, que vengan a la escuela, que estén en contacto a través con la escuela, con los docentes, con el material de estudio y de esta forma que se sienten a estudiar, hacer ejercicios, depende de la materia que sea y de esta forma poder aprobar la materia. Hora libre por farco satelital. www.farco.org.ar Continuamos nosotros en hora Libre Hablando acerca de deserción escalar En este caso eh, Nos explicaban un poco acerca de terminalidad ¿Conocen a alguien que esté pasando por el proceso de terminalidad? ¿Algún ex alumno o algo? No No Esperemos que ustedes no pasen No, no Lo que tiene es la posibilidad de sumarse a este proceso Y en ese proceso lo que se hace es acompañar ¿Sí? Acompañar, que te den clases, que te ayuden ¿Sí? A poderte estudiar ¿A ustedes les cuesta estudiar solo? ¿Sí? Ay, sí. <risa> ¿Cómo lo resuelven habitualmente? Cuando hay que tener una prueba, sí, pero... Después si estamos acá, el tema de número de matemáticas, solo ni, ni un pedo te estudió sola porque no entiendo nada. A mí, a mí, en parte, a mí me gusta estudiar solo. Yo tengo mi pieza, y escucho música y me concentro más, ¿no? Uh -huh. el tema está cuando, viste, a mí me pasa el profesor de matemática eh, no me explica bien. Y yo no entiendo, por ahí se me van a hacer algo, en mi casa no lo hago. La hago ahí en la misma clase con él, profe, explícame, por favor. Pero en otros casos sí, me gusta estudiar solo en mi casa. ¿En tu caso alguna dónde estudias, cómo te organizas o no estudias? Eh, yo tengo mis horarios muy divididos, digamos. Como estoy en la radio, estoy en otros lugares también. Eh, trato de ponerme en la noche a estudiar en mi pieza, tranquilo, porque en la mañana no puedo, a la tarde tampoco. Y entonces son muy vivió mi horario. ¿Le sacas horas de sueño ya te armaste una rutina? como para Sí, hora de Me... horas de sueño. Sacás sí, horas de sueño, dormimos sabe? menos. Claro, en vez de dormir a las 12, ponerme a, a las 4, a las horas. Mira. Bueno, tenemos otras preguntas que hicieron sobre terminalidad, ¿no? Eh, ¿A quiénes le preguntaron? ¿Alumnos? ¿Sí? ¿Son algunos estudiantes? ¿Sí? A Marcela Lucaroni, una profesora la en cuarto año como profesora de Economía y nada estamos, nos llamamos y bueno le pudimos hacer una entrevista creo que ayer estaba nerviosa encima había <risa> entrada de allá Ay, tengo que hacer. estaba nerviosa y yo digo que raro no, eso es muy bueno porque cuando alguien está nervioso significa que le importa claro, bueno eso es lo bueno ¿no? <risa> bueno y... ella es entonces la docente, digamos el nombre Marcela Lucarón ella nos responde sobre terminalidad en la escuela 3 19 Soy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Hay varias modalidades de trabajo. Muchos profesores se manejan por mail para que los chicos no tengan que concurrir a la escuela. Entonces los chicos van entregando trabajos y el profesor los va corrigiendo. Eh, o se fijan fechas y en esa fecha el alumno viene a la clase de apoyo o a entregar el trabajo. O sea, no necesitamos que el alumno esté constantemente en la escuela. De hecho, no solo porque sean padres, sino porque muchos ya tienen un empleo y no tienen un horario flexible para venir a la escuela. Entonces, lo, lo pueden hacer en el horario que, que tengan libre. Por eso, este proyecto funciona en los tres turnos de la escuela. el Mañana, tarde y vespertino. Tenemos docentes en los tres turnos que brindan asesoramiento y clases de apoyo. Y porque en este proyecto se les brinda... Eh, asistencia, brindándole, valga la redundancia, material de estudio, clases de apoyo, eh, incluso se les facilita eh, la entrega de los trabajos, pueden hacerlo por mail, o concurrir el día que el profesor está en la escuela, no hace falta que vengan a una mesa de examen, pueden ir rindiendo el examen de a poco, y se los va evaluando gradualmente. Entonces, a muchos les resulta más fácil y Supongo que por este motivo recurren al proyecto y no a una mesa de examen previa. la mayoría de los casos porque necesitan un empleo y les piden el título secundario y en otros casos porque quieren seguir estudiando. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Hace poco... Me que preguntaba yo, ¿qué cambia cuando aparecen estos proyectos? ¿no? Una de las cosas que para mí cambian son los escenarios. Cuando aparece un proyecto como terminalidad, lo que te cambia es los alumnos que hay en la escuela. ¿Vieron alguna vez se cambio? Sí, algunos se han puesto las pilas, todo, porque... De ...alguna manera buscan, ¿no? La otra cuestión es, eh, por lo general uno termina la escuela entre los 17, 18, 20 sí, años, sí, más o menos. Tal. ¿Sí? Ahora, con los proyectos como terminalidad, aparece gente un poco más grande. ¿O no? Sí, hay mucha gente más grande que nosotros. Y... Sí, para mí que les favorece mucho porque... ...le ponen las ganas, por más que tengan edad que tengan, le ponen muchas ganas. Claro. Quieren salir adelante también como nosotros y como los demás. Ser un poquito más eh, profesional que... Como todos, digamos Tener un buen trabajo ¿Sabes que No es como todos Ojalá todo el mundo quisiera superarse Y todo el mundo quisiera ser un profesional Pero ¿sabes que No todo el mundo quiere ser un profesional No todo el mundo se da cuenta que podría ser beneficioso para su vida Revisen esto, digo, en sus amigos, en sus conocidos En los compañeros que no son amigos, ¿sí? ¿Sí? ¿No ven ustedes que hay gente que no le parece tan importante no esto de superarse, de ser profesional? De... Sí, sí pasa en el caso que bueno, muchas personas quieren más por la plata que otra cosa De hecho vos hablabas en un momento de eh, tu entorno familiar Como para muchos de ellos, ¿qué sería lo importante? ¿Ser un profesional? No No, trabajar y tener plata, comprar algo, una casa propia Para ellos lo importante sería trabajar, y conseguir de, dinero. dinero. ¿Y cómo consiguen el dinero si no es estudiando? ¿En qué cosas les gustaría conseguir dinero? Sí, ellos trabajan de cocina, sí, de eso consiguen. El trabajo sencillo. sencillo. Sí. ¿Y alguno trabaja en la construcción? O no, en... nadie. ¿No? No. ¿Cocina que es? ¿Cocinando? Cocinando comida para gente, pública. ¿Como un comedor? Sí. Mira, y que venden afuera eh, Trabajan para otra persona eh. Trabajan para otra persona mira ¿Muchas horas? Sí, 12 horas, están ahí en la cocina 12 horas, sí. es mucho esfuerzo sí. ¿Deja dinero ese tipo de trabajo? No No, no, mucho. no mucho Entonces hay mucho esfuerzo, poco resultado sí. Y de todos modos así No ven que sea Suficiente de lo que ellos querían Hay algo de frustración también en eso, ¿no? Digo, cuando vos uno piensa, no sé, yo la otra vez hablaba con una amiga de mi madre... ...que se puso a estudiar la en enfermería profesional... ...y ella me contaba en un momento los sueldos que estaban manejando ahora... ...que consiguió como, digamos, como el cargo fijo, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que me podía, como mujer, ganar 25.000 pesos... ...y aparte poder hacer extras, pero le llevó esto ser enfermera auxiliar, ser enfermera profesional y ahora está haciendo la licenciatura y parece ese cambio estoy y yo le pregunté en un momento por qué quería hacer la licenciatura y me dijo porque los 25 podrían ser 30 lo dijo con la claridad me dijo los 25 mil pesos podrían ser 30 ¿por qué? porque podría ser jefa ¿y que, para qué te convendría vos ser jefa? Y me dijo porque tengo mucho esfuerzo físico, yo levanto pacientes después voy a decir quién tiene que levantar los pacientes voy a ser la jefa Podré ayudar alguno, podré saber las técnicas, haré los trabajos más complicados, pero no los de fuerza. Y está tiene como ese plan, ¿sí? Está bueno por ahí. Chicos, han trabajado mucho, hay material, yo sé que trabajaron más. Eh, igual me parece que pudimos desglosar muchas de las ideas. Si tuvieran que decirle a un chico que está pensando en dejar la escuela, alguien que terminó de cursar pero no, no se recibió porque debe materias, ¿qué le dirían cada que, uno? Que no lo deje que... Que piense en su vida, que sea algo de su vida y que salga adelante por sí mismo Yo de mi parte le diría que, que siga porque hoy por hoy hay muchas cosas. No es que no hay y vos decís, bueno, no, nadie me apoya, hay muchas cosas. De parte de la familia capaz no, pero de botas un profesor y le decís lo que te está pasando y te da una mano, no es que te va a dar vuelta la cara. Que sigan porque va a ser al pedo, que dejen porque después va a ser difícil seguir avanzando. Suele ser más difícil ¿Qué le podemos decir a aquellos que dudan Si la escuela sirve para algo o no? Eh, aquellos que a veces también dudan De si ellos pueden, si le da la cabeza Y eh, esas cosas ¿Qué le dirían ustedes? Eh, que sigan para adelante Que le va, a servir, le va a servir para Algún momento de su vida Para cualquier cosa, como dice mi compañero Y que todo tiene esfuerzo Y todo vale Así que sigan para adelante Vale el esfuerzo, vale ¿eh? Chicos, muchísimas gracias. Díganme sus nombres, así sabemos quiénes hicieron este Hora Libre. ¿Nombre y apellido? Camila Antunes. Johnny Álvarez. ¿Compañero? Chávez sandy Facundo Rodríguez. Todos ellos son estudiantes de la Escuela 3 del 19, Distrito Escolar 19, como decimos nosotros, que lo genizo. Fueron parte de nuestro Hora Libre, nos han traído hoy el tema de deserción Muchísimas gracias, chicos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Un fuerte aplauso, chicos.